En TeleElch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmarie Alonso. El programa que madruga contigo. Cuatro minutos quedan para llegar a las nueve y media, y hoy les vamos a contar que la Escuela de Formación de Adultos, Merced Rodoreda. Ha recuperado su semana cultural tras tres años sin ella por culpa de la pandemia. Ayer concluyeron sus actividades y el plato fuerte fue la charla que por la mañana realizó en el centro de congresos uno de los conferenciantes más destacados en estos momentos de la motivación. Alonso Pulido, él es speaker internacional y risoterapeuta, autor, entre otros muchos libros, Amor y Humor en la Educación. Pues bien, hoy lo tenemos aquí en los estudios de Tele Elche, n Radio Marca. Muy buenos días, Alonso. Muy buenos días, Rosmeri.、Eh, bueno, usted salió de una depresión、sí. y gracias a ello está ayudando a miles de personas desde ese momento a conseguirlo, a salir o avanzar hacia adelante o a quererse a sí mismo. ¿Cómo fue su depresión? Pues comenzó con, como empiezan todas las depresiones, con un poco de estrés, que pensamos que podemos controlar y dominar. <risa> Uno no, no escucha las señales de la vida que te estaba marcando por aquí, no va la cosa bien. Luego continuó con, con un pellizco en el pecho, que me fui al hospital de Balme, a l en Sevilla, cinco veces pensando que era un infarto. Y no, me dijeron que me diagnosticaron ansiedad. Seguí sin enterarme de, del mensaje. Y al año siguiente caí en una depresión.、Y、estuve un año y medio muerto en un sofá, medicándome, con 30 años, aparentemente con todo muy bien externamente, con un, un negocio que facturaba mucho, pero yo iba llorando cada mañana a mi puesto de trabajo. Tenía un vacío existencial que, que no rellenaba con nada, por más que ganara. Vale, ¿y cómo salió de aquello? Con la lectura. Con la formación, con el desarrollo personal, con cosas que mis padres no me habían contado y que en el cole nunca me habían contado. ¿Pero qué se puede leer para salir de ese sofá? Pues mira, todo lo relacionado con la conciencia, con el desarrollo personal. O sea, libros de autoayuda. Sí,、eh, es mucho más amplio. Cuando decimos autoayuda,、eh, lo definimos con, con, con unas características, pero es mucho más amplio.、Eh, para mí, el, el desarrollo personal. Toca diferentes líneas y en cada una de ellas, yo lo que hice fue extraer lo mejor de lo mejor. Esto me hace bien para adentro, a practicarlo, porque ese es el, el secreto de todo esto. No es solo tener la información, no es solo tener el conocimiento, sino ponerlo en práctica. Y eso mismo lo llevas haciendo. ¿De,、eh, aquello, ¿en qué, año, de qué año estamos hablando cuando saliste de la depresión y、Uf. resumiste en esos libros la filosofía o las terapias que ibas hacer? Que estás impartiendo en cada conferencia? e Yo f u e en 2005, ya han pasado 18 años, en los cuales, cuando yo me puse bien, cuando yo llené mi depósito, cuando yo me, me sentí y pude dejar la medicación, me, me entraron ganas de compartirlo. Claro. Es decir, si esto me ha hecho bien a mí, si esto me ha salvado la vida a mí, con que a una sola persona yo pueda ayudarle en ese proceso. Seguí formándome durante cuatro años en diferentes líneas y lo que hice fue extraer lo mejor de cada una de ellas y meterlo en una costelera. q u e es lo que a día de hoy llamo a humor, amor y humor en educación y en empresa. Amor y humor. Son las dos palabras que están más presentes en lo que hago. Educación y empresa, ahí lo has dado todo. Nuestros jóvenes en los colegios y escuelas, institutos y los adultos en el trabajo. Todos pasamos por ahí, o bien por, por la escuela o bien por, por el mundo de la empresa. ¿Terapias para menores?、Eh, sí, yo comencé trabajando con alumnos en los colegios,、uh -huh. haciendo talleres para ellos. ¿Qué ocurría que cuando los profesores veían lo que conseguía con los niños decían, pues vení para el claustro de profesores,、claro. <risa> que nosotros también lo necesitamos? <risa> claro,、eh, eso me interesa mucho.、Eh, la misma, ¿Se consigue lo mismo con los niños que con los adultos? ¿Es la misma respuesta、eh, que.? ¿Qué, no, ¿qué es, diferencias hay mira, diferencia, cuando se trabaja con un niño y cuando se trabaja con un adulto? Primero, los niños、eh, son mucho más fáciles, están más limpitos, vienen, vienen sin condicionantes, sin mucho miedo.、Eh, sin embargo, el adulto va acumulando capas i t de seriedad, de vergüenza, de sensación de ridículo, responsabilidades, y ahí hay que rascar un poquito más. Lo que hay que hacer ahí con esos adultos es volverlos a llevar a cuando eran niños. Hay que permitirle jugar, reír, emocionarse, expresarse corporalmente. Cuando consigues todo eso y quitas las capitas, ahí queda el ser humano, la persona. Y ahí ocurren cosas maravillosas como las que ocurrió, ocurrieron ayer en ayer, el centro en el... de congreso. Por lo que me estás diciendo,、eh, los asistentes, tu público, no está sentado.、Eh, la mayor parte del tiempo no. ¿Qué les haces? <ríe>、eh, Permitir, generar el espacio donde se sientan cómodos, donde poco a poco, está muy bien estudiado para que nadie se s i e n t a incómodo, poco a poco es un, un dedo arriba, un brazo arriba,、eh, un soltar el cuerpo, un esbozar una sonrisa, un vídeo motivador que, le, que, le, que les emociona y que les toca el corazón. Poco a poco voy abriéndole. el Corazón de par en par, y ahí aprovecho para trasladar mensajes conscientes que les haces bien. Saliste de una depresión y tu vida cambió por completo porque has dejado tu trabajo y ahora te dedicas a esto,、Totalmente. a ayudar como speaker. Yo ahora la llamo mi bendita depresión porque yo no sabía salir de esa rueda de la rata en la que ganaba 9.000 euros pero gastaba 8.500 y nunca tenía suficiente. Como yo no sabía salir de aquello, la vida me dijo: No te preocupes que, que yo te voy a ayudar. Pues,、eh, como no se puede resumir una conferencia suya en diez minutos de entrevista, pues vamos a, a, a lo más sencillo, a lo más fácil. Primera idea que, que intenta inculcar, o primera idea para las personas que, no, que nos están escuchando y que eso de la DEPRE la tienen ansiedad y estrés, lo tienen muy, muy dentro. Mira, pues、lo uno, primero. Uno de los mensajes que, que transmito y que yo primero tuve que aplicarme, yo no hablo de nada en las conferencias que no haya aplicado primero en pues, mí. Todo lo que yo he probado y a mí me hizo bien, entonces lo comparto. Y una de las cosas es una frase que me, me impactó: que fue, la persona más importante del mundo eres tú. ¡Guau!、Wow, aquello me entraba en escalofríos cuando yo escuchaba aquello. Espera, espera, espera. Y mi padre, y mi madre, y mis hijos, y mi pareja, y mis amigos. Cuando yo me di cuenta estaba en el puesto 19, las cosas buenas nunca llegaban a mí. Yo quería que todo el mundo estuviera contento, todo el mundo estuviera feliz y yo el último de la lista. A partir de que entendí el significado de esa frase, que se refiere a que te tienes que poner el primero de la lista, estar bien, estar fuerte, estar energético, con la intención de darle mayor cantidad y mayor calidad al segundo, al tercero y al cuarto. Eso es amar a los demás. Cuando tú estás bien, puedes darle cosas a los demás. No podemos dar nada que no tenemos previamente. Entonces, cuando nos ponemos en primer lugar, nos empoderamos, llenamos el depósito, eso se derrama y ahora tenemos para el segundo, el tercero y el cuarto que amamos. Qué fácil cuando lo dices, pero ¿cómo <risa> se consigue amarse a uno mismo? Porque, claro, tú entras en una depresión cuando sabes que no vales nada.、Eh, no, no lo denominaría yo así.、Eh, es una de las cosas, es uno de, lo, de los síntomas, ¿vale?、Eh, Pero para llevar esa teoría, esa,、uh -huh. esa, a, ese conocimiento, a que funcione realmente, hay tres pasos que plantea humor. ¿Vale? Vale. Los voy a decir muy despacito. Práctica, práctica y práctica. No hay otra. Ya tenemos la información, ya sabemos las cosas que nos hacen bien, que nos funcionan. Lo único que tenemos que hacer es llevarlo al nivel dos, que es ponerlo en práctica, en, en mi día a día. A veces sin ganas. A primera hora de la mañana, esa primera hora del día es la más importante. Ahí es donde tienes que engañar a la vocecita, a ese ego que te está diciendo tú no puedes, no eres capaz, no te lo mereces, que se te ha puesto muy mala cara por la noche, es como un globo que se infla. Pues a primera hora de la mañana tú ya tienes que desinflar ese globo y lo puedes hacer conscientemente. Primer paso: gratitud, dar las gracias. A quien quieras, a quien sientas, da igual. Estamos hablando de lo mismo. Gratitud. Me he dado cuenta en estos años que mientras estoy agradeciendo no me estoy quejando. Lo más potente que he encontrado es la gratitud. Segundo paso, meter un pensamiento positivo en tu día antes de que aparezcan los negativos, que van a aparecer. <risa> sí, siempre aparecen. <risa> en, en automático. Estamos, estamos predispuestos para ello. Ese pensamiento que yo utilizo cada mañana y que me repito aún sin ganas, aún sin creérmelo, ¿vale? Es: hoy va a ser el mejor día de mi vida. Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Ya aviso que los tres primeros días no funcionan. El día va de perros, ¿vale? <risa> Pero si sigues practicando y sigues insistiendo, llega un momento en el, en el que esa vocecita dice: Uy, con este no puedo ya hoy. A este no le amargo yo el día. Porque salgo de mi casa agradecido, con un pensamiento positivo, y levanto las comisuras de los labios de arriba. Y le mando un mensaje al cerebro de que todo está bien. Porque no se trata de ser feliz para sonreír.、Uh -huh. Se、uh -huh. trata de sonreír para ser feliz. Escuchándote,、eh, me doy cuenta de que hay muchas canciones que ayudan, que precisamente transmiten esos mensajes. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué papel juega la música? Muchísimo.、Eh, mis conferencias están cargadas de música,、eh, de música infantil, que te recuerda cuando tenías cinco añitos. Y yo, ayer hicimos una que se llama Juan Paco Pedro Elamar, que es tan simple como cantar esa canción infantil y、e、irla interpretando con los dedos, con las manos. Yo, cuando termina la canción, le digo: Paveros las caras, corporación de r m o e s t é t i c a s se les ilumina el rostro, le brillan los ojos con una simple canción. ¿Pero qué ocurre? Que tu personaje de adulto serio y responsable no te permite cantar e interpretar canciones infantiles porque tú eres una persona serio y responsable. Pues sigue así que, que se va a complicar la cosa. Sacar ese niño interior que llevamos dentro, imprescindible. Que no sea de nochevieja en nochevieja con un cubata en la mano. ¿Y qué palabras son las que tenemos que repetir todos los días? Pues mira, hay una dinámica que también hicimos ayer: que e si puedo, si soy capaz, si me lo merezco. Eso es todo lo contrario a lo que te dice la vocecita habitualmente. No puedes, no eres capaz, no te lo mereces. De lo que la vocecita no le gusta, de esos dos platos. ¿Cómo viste a la gente de Ilche? Wow. Las del Mercer Rodoleda, <risa> ¿qué te parecieron? Porque, ¿has venido alguna vez a Elche? Sí, sí. Muchas、eh, esta veces... es mi tercera vez. Sí, sí. sí te tuve... contratan, ¿no? A ti te contratan empresas y colegios. Sí,、eh, allí donde me llaman,、eh, he recorrido toda España, incluso he estado en Costa Rica, Marruecos, Portugal.、Eh, allí donde me llaman, allí está a humor en educación o empresa. ¿Y, y, y este, este problema de la depresión es igual en todas partes? Es, es universal. Las personas, es que los seres humanos somos universales, es que somos iguales en todos lados, da igual en qué país, da igual en qué ciudad. Y, y tú tienes,、eh, por tu experiencia,、eh, tienes un patrón. ¿Quién es el, eh, eh, la víctima de una depresión? Para ti, cuando ves a una persona dices, este va a caer. Bueno. ¿Tiene,、eh, ¿Se repite algo en una persona cuando sí, lo es que, depresiva? Sí, el, el problema es que lo que se repite. Está en todas las personas.、Yeah. No hay nadie que se, esté exento de que esa situación le pueda llegar en su vida. Yo lo que intento es que, en función del momento en el que estés, si estás en el momento de estrés, porque yo pregunto a las conferencias, ¿alguien reconoce la palabra estrés aquí? <risa> todo le todo Levanta la mano. Es tan habitual, está tan normalizado.、Claro. Hemos normalizado que el estrés,、eh, y el estrés es bueno hasta cierta medida, es lo que te hace levantarte por la mañana. El estrés bueno es el que te hace、eh, lavarte la cara, vestirte y salir a, ahí fuera. Pero el exceso de estrés, que es el que ahora estamos viviendo, ese es el que, si lo mantienes en el tiempo, se convierte en ansiedad,、uh -huh. y si lo mantienes en el tiempo, termina en una depresión. Alonso, has venido justo en el inicio del carnaval, en Elche, jueves de carnaval. Te marchas hoy, ¿no?、Te、Me marcho、marchas. esta tarde, sí. Esta tarde, viernes de carnaval.、Uh -huh. ¿El carnaval te gusta esta época del año? Todo lo que sea celebración, todo lo que sea reír, divertirse, pasárselo bien, me parece que es bueno para el ser humano y hay que utilizarlo. ¿Te disfrazas muchas veces en.? Sí, sí, sí, claro. a l l í en Dos Hermanas y. y en, bueno, es que claro, en fiesta, estás en, en Sevilla, ¿no? Sí,、eh, sí, en es Sevilla. La, la, bueno, en Cádiz están las chirigotas, sí, pero、yo. en Sevilla supongo que también. b i n también, también. Os mucha, gusta. Hay mucha afición y en Dos Hermanas, concretamente. Y en política necesitamos reírnos, porque también la política puede amargar a más de uno, ¿no? Eh, eh, también das clases de. de esta,、sí. a, a políticos. Me llaman muchos partidos políticos. Políticos me hacen firmar un, un papel、ah, de confidencialidad vaya, vaya. <risa> para que no se sepa que ellos lo necesitan. Pero ayer en el centro de congreso había políticos, había personas que se dedican a la política y verlos emocionarse, verlos reír a carcajadas, verlos jugar como niños, para mí me, me reconcilia, me sana. Sé que ahí dentro, detrás del personaje público, hay un ser humano extraordinario, una persona que está deseando dar y recibir. Eh, por eso, el mejor consejo, nos quedamos,、eh, hemos aconsejado a la gente para que no caiga en depresión. El mejor consejo para un representante público, que los mismos, n o que, que continúe ahí y que continúe luchando por el bien general. Que lo haga con menos mente y más corazón. <ríe> Esa es la, la, la recomendación. La mente,、eh, la mente no, nos separa, la mente ve distinciones entre las personas. Cuando lo haces desde el corazón, te das cuenta que todos somos, estamos cortados por la misma tijera. Y has elegido todo un clásico, el I Will Survive.、Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Por qué esta canción para despedir tu entrevista? La descubrí hace años y dije, wow, lo que provoca en mí esta canción que te eche arriba, sí o sí. Es como yo quiero terminar mis conferencias. Entonces terminamos cogidos de las manos. Ayer había 200 personas unidas,、uh -huh. hechas un, un, un solo equipo, celebrando la vida, celebrando el día de hoy, el, pre, el, el presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo y creo que, que es una música muy adecuada para, para cerrar arriba. Somos supervivientes. Totalmente. Gracias, Alonso. Gracias a ti. i